Podcast del Espacio Slipnado 88 De Boy Azteca, tal vez no toquemos A Rebelde, Nicky Clan, Belinda Moderato, Don Omar Daddy Yankee, Niga Y sin embargo si sí pensamos una cosa sobre todos estos güeyes Eres un cabrón, hijo puta Un mamón y un pedo hijo puta Tú eres un capullo Y un cabrón, te de por ser tan mamón. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadiense? está podrido, chaval. ¡El piensas igual? Este güey escucha el espacio de Sick todos los lunes en el podcast de voyasteca.com.